...desde la sintonía de Berriozar y ratia ...saludos... ...desde la sintonía del 100.8 de la FM... ...jueves 27 de septiembre del 2018... ...y aquí comienza una nueva temporada... ...la octava temporada de Euskal Música... ...en Berriozar y Radia... ...contigo jueves tras jueves... ...hasta finales del mes de junio del 2019... Como puedes comprobar con nuevo horario, nos trasladamos desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la tarde Y vamos a estar contigo 60 minutos, una hora de 8 a 9 de la tarde, de 20 a 21 horas Para compartir contigo todo lo relacionado a la música local, todo lo relacionado a la música que se realiza en Euskal Herria Cada jueves en riguroso directo, cada fin de semana, nuevamente contigo en la misma franja horaria de 8 a 9 de la tarde, de 20 a 21 horas Pero eso sí, en difusión en repetición Y también este programa Euskal Música Lo vas a poder escuchar el día que más te guste A la hora que más te convenga En las redes sociales Tanto en la página de Facebook Como en la página de Twitter En Facebook, facebook.com Barra Euskal Música Berriozari Radia Y en Twitter, twitter.com Barra Euskal Música FM Comenzamos nueva temporada y, por supuesto, primer programa y muchas novedades, ya que nos vamos a ir hasta Estella Lizarra para escuchar a Jumper. También escucharemos lo nuevo de Roland Anlop Abestiak. Y también sonará lo nuevo de Eche con su nuevo trabajo de estudio Supernova. También de escena farroa nos llegará la formación Hidauten. Y repasaremos, como no, la agenda de conciertos y las noticias más destacadas. Todo esto y más música en esta edición, edición número uno... Programa número uno de esta nueva temporada de Euskal Música, temporada 2018-2019, que hoy jueves 27 de septiembre comienza en riguroso directo sábado 29, domingo 30 de septiembre en redifusión, en repetición, como te comentaba anteriormente, con nuevo horario de 20 a 21 horas de 8 a 9 de la tarde. Y vamos a comenzar esta nueva temporada de Euskal Música y lo vamos a hacer con la formación Jump, procedentes del lado oscuro de la escena. Es un dúo formado por Mary y Javi de Estella Lizarra. Mary es la compositora de las canciones, vocalista y guitarrista de Jump. Nunca había tocado instrumento alguno ni cantado, representando toda una sorpresa, incluso para ella, el descubrimiento de esta, su nueva faceta artística. Javi, por su parte, es técnico de grabación, técnico de directo, productor musical Habiendo producido bajo el nombre de Fran Ramírez A bandas como Flitter, Urch o Marea Y es batería profesional Harto de montar durante años y años Todo tipo de útiles de percusión en Jump Toca un drums o batería virtual Jump viene de las iniciales De quienes fueran los tres componentes originales Unai, el que fuera tercero de a bordo Abandonó la nave tiempo atrás Aunque también fue escogido por ser la onomatopeya Que expresa el sonido de cuando algo no gusta o enfada ¡Vamos! Si te parece a escuchar el primer single de nuevo disco El tema Johnny Aguay con Jam Desde Seiya, desde Lizarra, con Mary y Javi Comenzamos esta edición número uno de esta nueva temporada De Euskal Música en Berriozar y Ratia En el 100.8 de la FM ¡Vamos! be sonando el primer single del nuevo trabajo discográfico para Jan, procedentes del lado oscuro de la escena, el dúo formado por Mary y Javi, el tema John A. Y ahora nos vamos con el primer disco en solitario de Roland Garcés o lo que es lo mismo, Roland Lop Abestiak, grabado a finales de De 2017 en Color Hits, en Buenas Compañías Estudios y en Agosto Estudios Roland viene del mundo del rock and roll en donde ha formado parte de varias bandas pamplonesas En este disco, sin embargo, se adentra en el terreno del folk, el country o el blues Melodías con fuerza, pero con una instrumentación sencilla Tratan de dar, sobre todo, dar protagonismo a la voz Para ello, Roland ha contado con diversas colaboraciones Tanto en las letras como en los arreglos En las eh, canciones en euskera, varios amigos del autor han prestado sus textos y en los arreglos hay que destacar la maestría de Oscar venas que además de la producción, se ha encargado de grabar parte de la instrumentación. Las nueve canciones del disco, que han visto a la luz en septiembre hace unos días, hablan de libertad tanto personal como del entorno de luchas interiores y de que hemos aprendido para ser lo que somos. Nos introducimos pues con este álbum de Roland lop bestiak y de él, del álbum... A Roland Lopp A Bestiak Te extraemos Los temas Askata Sundancha Y Gawa Música dea gara mango situ sa mintasunaren pide belteti baten barrua bi singare baitzara Legurik saudea spamditik gunea sentitzearen beharrak astoratzen zaitu Itotxe arzau de txipenaren amorru Zertxik ez dauen intxazo idean Honor oh, engantue derrakidari irterarik abeko sabintzen zuloan eusten diozu indarrez goiari askataz undantzagin enduzu zu barneko juak lausotzen zailan eserik abeko bizin berri bat zortuz egorik abeko ebadian. Estaban sonando dos de los temas incluidos En lo que es el primer disco en solitario De Roland Garcés, Roland Lop A Bestiak, los temas eh, De este primer trabajo en solitario Ascata Sundancha y Gawa, y ahora nos vamos a Con Iñaki Echesarraga Eche, que ha explotado como una estrella, ha reunido toda su energía en estas siete nuevas canciones y viene con su sexto álbum de estudio, producido y grabado por el productor Yagoa Ormaechea en los estudios Town de Bilbo. Y se puede decir que esta explosión es el mejor álbum editado hasta la fecha por el músico Berrizarra. Lleva más de media vida... Ligado a la música y ha sido parte De diferentes proyectos durante 18 años Tenía ganas de grabar el disco Que siempre había soñado Ha compuesto él las canciones con batería Bajo, guitarra y voz Dejando de lado los últimos discos En acústico, vuelve ahora Con banda encaminándose Hacia el pop y el rock Nos introducimos con este sexto álbum Para eche el álbum supernova Del te extraemos los temas Nekatunais nice y Woldeaka Nekatu naiz Bidea bakarrik egiten Nekatu naiz, Eskutik eldu gabe hibiltzen Nekatu naiz, Ise berriak bilatzen Nekatu naiz Amilde gitik erortzen Bizi erdi dara mat bilatzen Ta orain Nekatu naiz Nekatu naiz Nekatu naiz Bide handagoen arribakarra Beintaberri ziotzeaz Nekatu naiz Korrontearen aurka Eten gabea raune egiteaz Nekatu naiz bai Lotara joatean Gauero, gauza saber ari vuelta que naiz, bai, has negado un ice bye. Su tas, negado un ice. Esta hora iñarte Historia berri bat idatziko dut Zaten idanetan Aterkirik etzen uela Andrazko batek Andrazko batek banan banan Sartu zituela Maindireak jazkian Ta zuan lehio azpian Erreken Errekek gainezka go zu dela esantzu te en berdiko atrás a Eche con su sexto álbum de estudio y nos venimos a Nafarroa con la formación Irauten banda compuesta por Urra las voces, Uranga a la guitarra, Yulena va ba al bajo y Joseba a la batería, nos quedamos con su último trabajo de estudio y de él te extraemos los temas El Duada y Erio Charen y heroa Eroa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 Comenzamos el repaso a las noticias más destacadas y a la agenda de conciertos en este primer programa de esta nueva temporada, octava temporada, de Euskal Música en Berriozario y Ratia, en este jueves 27 de septiembre del 2018 en riguroso directo, sábado 29, domingo de septiembre del 2018 en difusión en repetición. Y lo hacemos con las Sexpears, ya que este power trío de Baracaldo y una de las sensaciones del momento pasan a formar parte de la familia del sello Eldromedadio Records. Percusoras del punk rock Max Stoner e innovador que se está haciendo actualmente en el estado, este sello será el encargado de publicar su próximo trabajo, un disco en el cual se encuentran trabajando ya. La formación de Guernica, Dientes de Luna, ha anunciado nuevo trabajo discográfico para febrero del 2019 y lo hará con el sello Vagaviga. Rock enérgico con temas en euskera y castellano con estribillos que nos asombrarán. Modus operandi es el nombre de la nueva banda que la componen los siguientes músicos. Iñaki Ortiz de Villalba, cantante de Beta Garri Andoni García Machain, guitarrista de La Uroba Enrico Rubiñez, rezo la batería de vendeta Rubén Antón, trompetista de vendeta Julen Barandi, bajista de Izaro y González Fernández de La Riona, trompetista de la formación de Cod Gutt Modus operandi editará su primer disco en noviembre con el sello Vagabiga Dejamos atrás las noticias y nos vamos con la agenda de conciertos... ...ya que está en marcha la edición de este año de la Torture Rock... ...que se va a celebrar el 29 de diciembre. Las primeras bandas confirmadas son Zartaco K, Mafalda, Kaleco, Urdangak... ...Talco, Velaco y Descontrol. Mañana viernes 28 de septiembre en Garespo, puente la Reina... ...a partir de las 12 de la noche la plaza... Concierto con las bandas Impedancia y Governors. El 6 de octubre se celebrará la cuarta edición de Ormikawa en Tafaya. Entre otras actividades, a partir de las 5 de la tarde, concierto con las bandas Ostikadak, Orrega 778, Kaleco Uganda y Jaleo. Y concluimos la agenda de conciertos y las noticias más destacadas con un concierto interesante. El 9 de noviembre Sudagar estará celebrando su trigésimo aniversario en la sala Totendea Tarrabia. Nos quedamos con ellos, nos quedamos con la banda Ibarresa sutagar y del disco Hichasos Betirico Muguetán vamos a escuchar los temas Asken Guruchada y Arnas Ixilean.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 ...después de dar un pequeño repaso... ...a la agenda de conciertos... ...y a las noticias más destacadas... ...volvemos con la música... ...y nos vamos... ...con la formación Governors... ...una banda formada en 2006... ...en Arrasate, Guipúzcoa... ...que ahora regresan... ...con nuevo trabajo de estudio... ...el álbum titulado Cero... ...de rock poderoso y grueso... ...donde el sonido... ...se refuerza con los golpes melódicos... ...un sonido... ...de entramado apabullante... ...que deja de ser ensoñación... ...para convertirse en paisaje cotidiano... ...y duramente atractivo... ...el disco... ...ha sido grabado y mezclado... Por por el técnico de sonido Ari Charregui durante agosto y septiembre del 2017 en los estudios Ike Ain de Ussurvil Governors, tiene plena confianza musical en Jimmy Desea y este se ha encargado de la producción del disco, hay colaboraciones como por ejemplo las de Aitor Antruejo que ha grabado las guitarras y los arreglos de guitarra, con du que toca sinters, samper y pianos y Aritz Navarro está en los coros nos quedamos con este nuevo trabajo discográfico último trabajo de la formación Governors 0 y de él te extraemos los temas Bisilic y el tema Esurraren Cultura, hay que comentar Como te hablaba en la agenda de conciertos Que mañana viernes estarán en Gares Puente la Reina A partir de las 12 de la noche en la plaza Junto a la formación Impedoncia Música <risa> Soik beldurrak usatzeko Egingo banu formak bihurtua zertz Izlada bat ametskrizketa bat dut beldurren Kontrako armatzat daurana izelako Izpilu entzako askorentzako Señor Daiga ai Ni baino you ever new argalago esta vetina inuke a beldurdenak bisagertzea gure escuchad Amets kontzumitzen noten arrantzari konponbidea ote da begiak kistea izardenak piztea ozerdiziastea berrizastea se no temes how shall i regia que suria y aquella guia vitu con se fue regalo esta night con bom dire que esta night dire que sana ser Gobernors, ponemos el punto y final a la primera edición de Euskal Música en esta temporada 2018-2019 jueves 27 de septiembre en directo, sábado 29, domingo 30 de septiembre en redifusión en repetición, ya sabes que vamos a estar contigo cada jueves, recuerda a partir de ahora, entre las 20 21 horas 8, 9 de la tarde para compartir contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria, en el programa de hoy hemos escuchado a Jump, a Roland Lop, a Bestiak, a Eche, a A Irauten y a la formación Gobernors Y te hemos eh, dado a conocer Las noticias más destacadas Y la agenda de conciertos Para los próximos días Recuerda que dentro de 7 días El próximo jueves Será jueves eh, 4 de octubre Estaremos de nuevo contigo Para compartir contigo lo dicho Todo lo relacionado a la música local A la música que se realiza en Euskal Herria Hasta entonces, un saludo a Gur Berriosar y Ratia En el 100.8 de FM